ブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランドブランド a ランドブランドブランドブランドブ Desde que me levanto estoy corriendo atrás de los papeles Los billetes se huelen, no dejes que se vuelen Porque nadie va a poner por ti el día que las papas quemen Yo sigo acelerando, no permito que me frenen Cuando ocupo suelto más veneno que cualquier serpiente Se siente, el mero mero te lo trae caliente Por mis tigres que se han muerto, pero en mí siguen presentes Miro al cielo y suelto al suelo un chorro de aguardiente Yo soy mi p i o l enemigo, pero un gran contrincante Tres en el cargador, pero igual voy para adelante Con mi negro seis o lunes y eso que v e n Del m a t e la gira recién arranca. Falta la segunda parte, flores en primavera, licores de primera. Y al lado de un fogón, sigo cantando una r a n c h e r a ¿Quién me espera? Yo caigo con el Jera para darle felicidad a la gente callejera. Ni me busquen, que me encuentran en el lugar que paren las leyendas. Donde tenemos brillo y algo más para la venta. Dame más, que tengo más para llenarte toda la cuenta. Para que viaje h a c i un bandido cuando no lo representan. Estoy cansado de ver t a n t o r a p e r o a c o b a r d a o Yo en la cima, si miro pa' a bajo. Me siento mareado. El cachorro gira el p o r r o ya quedamos c o l o c a d o en niveles diferentes a lo que les habían contado, picada fina. ファクトシー。 Yeah. El juego estaba lleno de serpientes, por eso nos miran con el fierro y con repelente. Para la poli piensa que soy delincuente, luego me pide foto la vecina que está enfrente. Pregunta que qué hago, les digo que soy mago, tu reina me la t r a g o y en el sistema me cago. Si ando con el mero mero y lo traigo de compañero, queremos el pago entero y brindarles por otro enero. A nombre de toda la calle, queremos más dinero. Todos tienen hambre para h a c e r t e bien sincero, a tu estilo lo maté, escuchas teja, quémate. dices que esto era Lo tuyo, pero te lo arrebaté. No hay empate, sigo solo, fluyo aquí arriba. Tráigame mi abrigo que tengo frío en la cima, no lastima. Lanzan volados y no me atinan, como dirían en el barrio. Mi niño me la persina. Saludos a la Argentina y la clica que firme escucha. Cuidado con la envidia que en estos tiempos es mucha En mi país yo seré un clásico como el santo en la lucha Estoy haciendo feria Pensando planes bien trucha batistuta La nueve debajo de la capucha Si no conoce s a mi gente no puede juzgar mi lucha Todos van pendiente s De los textos que pronuncio La calle dando los números no ocupamos anuncio Cuando me alzaron la voz en corto dije renuncio Como un capo me arma un plan y pues claro que me funcio No sabes bien quién fue que detonó Un saludo a la familia que nunca me ha d <No. S 2> a r l e una foto en Joyado a キ c i o n ó que diga JODETE MUCHO PENDEJO TE PERDONO。